y lo perdí. fue el entrenador O sea de que tan rápido no estás. A ver, voy a ver si no fue para el kiosco. Vos conoces esta zona, voy a correr hasta la otra esquina. A ver <ríe> si lo veo. A, a Santander. No, se metió en el Maral y no, y, y, y, no, no pude llegar, porque estábamos dialogando con, con Mirabel. Bueno, para hablar de Quinza que es otro gallego de, de, de los que están a la espera de, de cómo se va a ir confirmando algunas situaciones que tienen que ver con, con el mercado de pase de la Liga Nacional. Sí, hablaba Gavidec, Ya está Gavidec que está en Kimsa, Eso, este, no, no, no, no, no hay que buscarle muchas vueltas. Ahora lo del Penca y lo de Sebastián Vega habrá que ver a ver cómo queda eso y lo de. Mira, a mí me contaron sí. que la dirigencia de Quimsa ayer eh, planificó una alternativa por si Sebastián Vega no confirmaba. Porque, naturalmente, tenemos que contar que Vega ha tenido <coughs> ofre ofrecimientos de otros equipos de Liga Nacional sí. para jugar la próxima temporada. Sí. Eh, tengo entendido que, no sé si un ofrecimiento concreto en cuanto a una oferta, pero hay un interés de Boca Juniors. En algún momento lo hubo por parte de San Lorenzo de Almagro, también de ciclista olímpico de la banda. Pero lo que ayer parecía estar frío en la en, en la negociación o en las charlas que está teniendo la dirigencia de Quinza con los representantes y con los jugadores, vinculado con Vega, hoy tomó cuerpo. ¿Cuál sería el plan B en el caso de que Vega no fiche para continuar en Quinza de Santiago del Estero? La posibilidad de que el equipo de Silvio Santander, eh, y para que Silvio Santander vuelva a entrenar a Adrián Boschia. Mira. Esto es lo que piensa la dirigencia de Quimza. Pero ayer sí. era de una manera y hoy es de otra. Porque hoy, aparentemente, eh, para la dirigencia está cerca la posibilidad de mantener a, a, a Sebastián Vega en el, en el plantel. Pero, como plan B, tienen una, una opción. Tengo entendido que hubo un acercamiento. Tengamos en cuenta, además, que Santander eh, lo dirigió, se entendió y lo conoce, Adrián Bocha, y... y desde el punto de vista presupuestario pues, sí. podrían podrían hacer eh, uno un ofrecimiento interesante y una propuesta deportiva también interesante para para el jugador nacido en Rosario ahí estamos con Hernán García Mati en los últimos minutitos del programa vamos a hablar ¿Vale? un poquito de la selección Argentina de cómo viene se viene preparando toda esta etapa ya la selección se empieza a juntar mañana eh, hoy es viernes no mañana sábado la noche Domingo a la mañana, ya hay un primer entrenamiento, ya ha salido un parte de prensa eh, acerca de los entrenamientos, cómo viene la venta de entrada para Tecnópolis, se agregó un partido más. Eh, Hernán García, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Hola, ¿cómo anda Fabián? ¿Cómo anda la audiencia? Matías, ¿cómo te va? ¿Todo bien Hernán? Todo perfecto acá, trabajando un poco. Con mucho trabajo. ¿Estás acá o estás en Arrecife? No, ah, viernes, ¿cómo que opinás? ¿En viernes. Arrecife? Claro. Estás allá con la familia ya y con el teléfono. Mi familia es el teléfono últimamente. Sí, hay algunas algunas personas que tenemos como la continuidad del brazo es el teléfono, ¿no? Sí, terrible. Pero bueno, Pero bueno acá somos acá, esclavos, somos esclavos. Este... Bueno, ¿cómo va Porque... el tema de la preparación de Argentina? ¿Cómo viene la venta de entradas para Tecnópolis? Como eh, como vienen muy bien, vienen muy bien, Se vienen muy bien en tema de entradas. Estamos armando el show, además de de todo lo que implica deportivamente pues para nosotros como comercializadora es muy importante mantener el estándar que, que venimos implantando en, en lo que son los juegos de la selección y independientemente de lo deportivo que hemos optado por traer eh, a las mejores selecciones disponibles para este para este torneo eh, creemos que para la gente era más útil tener cuatro selecciones que tres eh, porque el tercer día no jugar argentina no generaba tanto atractivo más allá de que lo usamos socialmente y el año pasado fueron cinco mil personas sí. a ver méxico brasil este año convocamos a venezuela y conseguimos hacer cuatro partidos de primer nivel en dos días que son el 14 y el 15 de agosto con lo cual muy muy contento muy expectante los preparativos, definiendo el tema del Media Day también, que es algo muy muy bueno para la prensa y para los sponsors. Eh, bueno, nada, en el, en el momento más caliente del año para nosotros. Eh, ¿Se puede anticipar algo del show? ¿Quién va a hacer la conducción? Este no, la conducción la va a hacer Leo Montero, como siempre. Estamos con alguna sorpresita. Y están trabajando, vos sabés muy bien que yo estoy más en la parte... Eh, comercial, no tanto de, de marketing y de, y de producción pero sí, estamos trabajando, Leo va a estar y, y bueno vamos a tratar de lo del año pasado que ya era bueno eh, ¿y el tema de, las, de la venta de las entradas? ¿por dónde se puede comprar? siempre por tiquete, por tiquete, como siempre con Visa, con Tres cuotas eh, ya le va a estar llegando a todos los, un mail a todos los que compraron el año pasado y estamos, estamos muy bien con las entradas y Bueno, también le agregamos a este partido que mencionabas vos... ...17 de agosto en La Plata... ...en el estadio de gimnasia... ...la municipalidad de La Plata... ...nos ha dado una mano... ...debido a que se corrió el calendario... ...a último momento del ...preolímpico... ...al trasladarse a DF se corrió una semana... ...se corre la Copa Tito Marchán, ...que Argentina va a participar... ...y por ende nos quedaron 4 o 5 días de preparación... ...y el técnico... ...que parece oportuno hacer un nuevo partido... invitamos a la gente de Uruguay que va va a estar con selección completa que también se está preparando para el pre para el preolímpico y además vamos a festejar entre comillas le vamos a dar un lugar a la selección a la Confederación de Uruguay que festeja los 100 años de vida está muy bien está muy bien y, y ellos habían pedido jugar sí. el partido en Uruguay pero nosotros no podemos seguir sumando partidos y viajes a esta preparación que ya tiene ya tiene algunos algunos viajes programados como es el viaje anticipado a, a puerto rico y el viaje a brasil para jugar en torno a allá eh, y el valor de las entradas ¿cómo, cómo están vendiendo por, por, por ahora por este paquete individuales son sí, las... estamos vendiendo los abonos en cualquier momento se, le va, se liberan los, los valores las ventas individuales los precios de las entradas son menores a los del año pasado si tomamos en cuenta la inflación hubo precios de entradas que en inicio tocaron nominalmente es el mismo precio Eh, considerando que van a haber cuatro partidos además, o sea que le estamos sumando espectáculo y hemos bajado eh, el costo de las entradas, que fue un comentario que nos hicieron el año pasado, que quizás estaban un poquito elevadas eh, comparativamente con otros, show, otros shows, no son caras, pero eh, la gente del que por ahí un poco, como que no, no, eran, entradas, eh, no eran las entradas acorde al precio que podía pagar, con bueno, este año hemos bajado aumentado el show, aumentado los partidos y bajado el precio en, respecto a la inflación y algunos lo hemos sostenido. Bueno, ¿y se agrega el partido de, de, de La Plata? Sí, el 17 de agosto, 19.30. Está muy bien, está muy bien. Eh, ¿Nos metemos en San Lorenzo? ¿Se puede? Sí, yo creo que de San Lorenzo podemos comentar el excelente partido que jugó ayer contra el Málaga de España. un un partido 0 a 0 en la cancha de... ganó la Copa Euroamericana por penales. Escuchame, un buen... No te quiero corregir, Hernán, no te quiero corregir, pero un muy buen partido, 0 a 0. Sí, un muy buen partido, ¿lo viste? Sí, lo, lo, obviamente, obviamente, lo vi. Un equipo no de la primera división de España, entre los mejores diez equipos de, de España. ¿Y de San Lorenzo Vázquez qué se puede decir? Bueno, eh, no, no puedo decir más nada de lo que ustedes ya saben, que es que hemos... A, el club, yo estoy colaborando puntualmente en esta primera etapa... ha adquirido la plaza a través de una fusión, el de Julio de Río eh Este acuerdo con el club eh, implica no solo la fusión en básquet, sino estamos colaborando no, eh, en algunas en algunas otras cuestiones relativas a las instituciones. Por ejemplo, hay un jugador de fútbol muy interesante que está jugando en la reserva de un club de primera división que quizás a través de este acuerdo llegue a San Lorenzo. Eh, bueno, un acuerdo un poco más macro, no solo en el, en el tema básquet, Eh, también han ayuda a nivel esponsoreo, algunas algunas cuestiones que, que podemos colaborar. La institución San Lorenzo, como, como un club grande de la Argentina, sí. un club muy importante de Después, respecto al cuerpo técnico, bueno, está casi completo, eh, faltaría el médico del plantel, nada más. Eh, las obras en el estadio van muy bien, avanzados. ¿Van a jugar en Tecnópolis mientras tanto...? Eh, mientras tanto, va por definirse. Está, está, es, es confirmado que no vamos a jugar en ferro. Muy buena predisposición del club, pero las instituciones decidieron eh, que no era lo mejor. Eh, agradecidos con ferro, igualmente, pero no era lo mejor. Y estamos viendo dónde vamos a jugar. Vamos a entrenar en la Aguade, hasta tanto tengamos nuestro propio estadio. Eh, y oh, vamos, yo hablo en plural, van a entrenar son no un entreno. Sí. Y, Vamos a definir dónde jugamos, Tecnópolis es una posibilidad, estamos analizando ahí la, la dirigencia, está analizando qué, qué es lo mejor. Eh, sin duda, el 1 de enero vamos a, vamos a estar con nuestro propio estadio y San Lorenzo va a jugar en su estadio, ¿no? Eh, y mientras tanto... No es el gran bien. objetivo del club, eh, la vuelta a Boedo, más allá de la participación en la Liga, bueno, va a jugar ahí. Está bien, y con respecto al plantel... ¿Qué fichajes tienen ya? ¿Confirmados o ningún, en días de ninguno, arreglar? No, ningún fichaje confirmado, aunque capaz que dentro de una hora se empiezan a cerrar contratos. No hay ningún jugador eh, que nosotros podamos dar por, por cerrado. Y nada, a raíz de esta veda, se reflotó todos los últimos dos días. Bueno, eh, el club está trabajando, hay un jefe de equipo que está trabajando también. Eh, y bueno, el, el técnico sobre todo... tiene bastante experiencia en esto está trabajando con los nombres que, que todo el mundo trabaja digamos eh, no no hay ninguna sorpresa ni ninguna contratación rutilante no, no, no vamos a traer a covid el club no va a traer a covid va a ser una locura y mucho menos está, vamos a tratar el club va a tratar de participar dignamente de, de este torneo como primer año también eh, no no se puede hacer grandes locuras además De las inversiones que el club está haciendo con la plaza, con las obras, con la continuación del armado de los juveniles y, y dándole un poco más de foco de cara a que este proyecto es de largo plazo. Pero no, tenés, no se puede decir en ningún tipo de jugador, todos los jugadores, los rumores que hay en el mercado, de San Lorenzo, que va sí, por este. Hay mucho rumor cierto, hay mucho rumor mentira, hay mucha especulación, pero no hay nada confirmado, digamos. Está bien, está bien, está bien. Lo que está confirmado, si querés confirmar algo, es que vamos a jugar con un mínimo de dos extranjeros y puede haber un tercero, no, depende mucho de Julio, Julio también está trabajando, analizando, viendo videos. Vos lo conocés mejor que yo, un profesional muy meticuloso, eh, eh, no no va a contratar a nadie porque le quede cómodo contratarlo, si no le va a quedar bien al equipo. Ah, yo tampoco entiendo mucho, estoy dándole una mano. en lo que me piden puntualmente y claro, o sea, armando la estructura ya con el jefe de equipo trabajando a full, buscando los departamentos para los futuros jugadores, buscando estamos nuevos, o sea, no tenemos lugar para entrar hace dos días, Seguro. Eh, no tenemos lugar para jugar, a, a allá de que Fabián Borro le ha manifestado a Marcelo que lo va a colaborar y mucho como viene haciendo en todo... Eh, vamos a buscar una solución porque no podemos jugar donde en un lugar que la ADC no lo autorice seguro bueno viendo qué propiedades comerciales el club puede vender ahí está el departamento de marketing del club ya trabajando porque estamos el club está gastando gastando pero también necesita eh, generar ingresos seguro seguro eh, viendo cómo se van a vender los abonos porque la idea del nuevo estadio es vender abonos eh, ya hay una demanda de algo que no que no existe, todavía no está la butaca acá y ya está la demanda por comprar, entonces está analizando ese tipo de cosas. Hernán, te agradecemos mucho el contacto, se nos acabó el programa, te mandamos un saludo enorme, vamos a estar en contacto la semana que viene seguramente. ¿eh? Saludos a todos y no se olviden de entrar a Ticketex No, señor. Hernán García Hola. de provente bueno, hablando de la selección argentina este, y también de San Lorenzo Almagro. Matías, te mando un abrazo enorme, te dejo la del estribo. Vale. Lisandro Horacio ya arregló su desvinculación de Buebla y Abásquez y está en el mercado. Eh... Algunos lo vinculan con un posible fichaje en Boca Junior, Un abrazo, Mati. Un abrazo, Gallego. Y te digo una que se va a confirmar en las próximas horas. Sí. Está muy cerca de anunciar el fichaje de Eduardo Gamboa. Finalmente, la unión de Formosa. Muy bien. La unión de Formosa me parece que se va a